Cuentos de hadas españoles El zapatero inteligente Esta es la historia de un pobre zapatero que solía vivir en un pequeño pueblo con su esposa. No tenía mucho trabajo en el pueblo y pronto se quedó sin dinero para comprar comida. Así que un día tomó una decisión y le dijo a su esposa «No debería quedarme aquí durante mucho más tiempo, aquí no hay trabajo». Debo probar suerte en la gran ciudad. Creo que sería capaz de conseguir un buen trabajo allí. El zapatero llegó a la gran ciudad. Deambulaba por las calles gritando: ¡Consiga unos zapatos nuevos! ¡Yo le hago nuevos zapatos! O hago que sus viejos zapatos parezcan nuevos. O simplemente le saco brillo. ¡Consiga unos nuevos zapatos! ¡Zapatos buenos! El zapatero no consiguió trabajo el primer día. Al día siguiente, volvió a vagar por las calles de la gran ciudad, gritando ¡Compre unos zapatos buenos! ¡Unos zapatos nuevos! Una mujer le llamó Señor Zapatero, arrégleme estos zapatos Claro, señora El Zapatero se sentó en la puerta de la casa y cosió aquellos zapatos Aquí tienes, señora. Sus zapatos están listos ¿Qué le debo? Una moneda de cobre Aquí tiene Cogió el dinero y se fue Tan pronto como llegó a la siguiente calle Otra mujer le llamó y le pidió que le arreglara unos zapatos Aquí hay algunos pares de zapatos, por favor, arréglelos El zapatero remendó los zapatos, cogió el dinero y se fue Hoy he ganado bastante dinero Si sigo trabajando así... Pronto tendré bastante dinero para comprarme un burro Trabajó muy duro Y después de unos días había ganado cuatro monedas de oro Compró un burro con dos de ellas y decidió regresar a casa Al día siguiente recogió todas sus cosas y se fue a casa En su camino atravesó un bosque donde vio una banda de ladrones Dios mío, ayúdame Estos ladrones me quitarán todo mi dinero y volveré a ser pobre. Dime qué puedo hacer. El zapatero era muy inteligente. No se desanimó y pensó en un plan. Ató una moneda de oro al cuello del burro y continuó su camino. Los ladrones le alcanzaron. Danos todo tu dinero. ¡Vamos rápido! Pero... Yo soy solo un pobre zapatero. No tengo nada más que este burro. Por favor, dejadme ir. Tan pronto como escuchó aquello, el burro mugió y la moneda de oro cayó de su cuello al suelo. Oye, ¿de dónde has sacado esta moneda de oro? ¿Cómo te atreves a mentirnos? Vale, vale. Muy bien, os lo diré todo. Este burro da oro. Así es como obtengo todo mi dinero. Muy bien. Véndenos este burro y te dejaremos ir. No, eso es imposible. Si os lo vendo, me voy a quedar sin nada. Te daremos 50 monedas de oro por él. Bien, pero tened cuidado. Tenéis que turnaros y tener el burro un día cada uno de vosotros. Si no, acabaréis luchando por el dinero. El zapatero vendió el burro y volvió a casa. Estaba muy feliz por haber conseguido aquellas monedas de oro Con el dinero compró una granja avícola Mientras tanto, los ladrones también habían llegado a su escondite con el burro Su jefe les dijo Como soy el jefe de esta pandilla, seré el primero en tener al burro conmigo Los ladrones obedecieron a su jefe Y esa noche el jefe durmió en el establo con el burro Quería coger el dinero tan pronto como se despertara A la mañana siguiente, cuando se levantó, vio que no había nada en el establo. Buscó por todo el establo, pero no encontró nada. Se dio cuenta de que el zapatero les había engañado. Mientras tanto, otro ladrón llegó allí. Jefe, ¿tienes el oro? Cuéntanos cuántas monedas de oro te ha dado el burro. Lo descubrirás por ti mismo cuando te quedes con el burro esta noche. El jefe no dijo nada a nadie, porque quería asegurarse de no haber cometido un error. Uno por uno, todos los ladrones se quedaron con el burro, pero ninguno de ellos consiguió nada. Todos comprendieron que habían sido engañados. El jefe convocó una reunión. ¡Ese zapatero nos ha engañado! ¡Le daremos una lección! ¡Nos vendió este ordinario burro por 50 monedas de oro! Nos devolverá nuestro dinero y le castigaremos por habernos engañado ¡Sí! ¡Vamos allá! Y fueron a casa del zapatero Él estaba trabajando en la granja y vio venir a los ladrones Corrió dentro de la casa y le dijo a su esposa Escúchame con atención Cuando los ladrones lleguen aquí y pregunten por mí Diles que estoy trabajando en la granja Y luego dile a nuestro perro Milo que me llame a mí Después de decir eso, se escondió detrás de su casa. Poco después, llegaron los ladrones. ¿Dónde está el zapatero? Llámale. Queremos hablar con él inmediatamente. Ha ido a la granja. Enviaré al perro para que le llame. Milo, ve y llama a tu amo. Dile que unas personas han venido a verlo. ¿Qué significa esto? ¿Este perro hará que tu esposo venga hasta aquí? Por supuesto, él lo entiende todo Siempre que necesito hablar con él mientras está en la granja Simplemente envío a Milo y Milo le entrega mi mensaje Mientras los ladrones hablaban con su esposa Llegó el zapatero ¡Oh! ¡Sois vosotros! Milo me ha dicho que queríais hablar conmigo ¡Ese burro no da nada! ¡Nos engañaste! ¡Nos mentiste! Escuchad Seguro que habéis cometido un error Todo lo que yo tengo se lo debo a ese burro Muy bien, te creemos Pero también tendrás que vendernos a ese perro No, imposible, no puedo venderlo Te pagaremos 40 monedas de oro por él Después de negarse un rato El zapatero accedió a venderles el perro Los ladrones cogieron a Milo y se fueron. Cuando llegaron a la cueva, el jefe anunció que él sería el primero en quedarse con el perro. Los demás le obedecieron y se fueron. El jefe llamó a su hija Camila. Escucha, Camila, voy a ir a trabajar. Si alguien viene y pregunta por mí, dile a Milo que me llame. Como tú digas, padre... Un rato después, llegó un hombre y le pidió a la hija del jefe que llamara a su padre. Por favor, espere, le avisaré de inmediato. Milo, ve y dile a mi padre que alguien ha venido a verle. Milo se escapó de la casa del jefe y en lugar de dirigirse hacia el jefe de los ladrones, fue directamente a casa del zapatero. Cuando el ladrón regresó a casa por la tarde, vio que Milo no estaba allí. Se dio cuenta de que Milo debía haber vuelto a casa de su dueño. Así que fue a la casa del zapatero. Escucha, ¿ha venido Milo aquí? Sí, aquí está. Creo que me debe echar de menos. Dale un poco de tiempo. Enseguida empezará a aceptaros como su auténtico dueño. El jefe se llevó a Milo con él y se lo entregó a uno de sus compañeros al día siguiente. Milo se fue quedando con todos los miembros de la pandilla Con uno cada día Pero siempre volvía con el zapatero Todos se dieron cuenta de que habían sido engañados una vez más Y se pusieron a discutir Esta vez no seremos engañados ¡Le daremos una lección a ese zapatero! De nuevo fueron a casa del zapatero Y no prestaron atención a nada de lo que el zapatero tenía que decirles Le metieron en un saco y se lo llevaron para darle una lección El zapatero iba tranquilamente en el saco En su camino pasaron por una iglesia Uno de los ladrones dijo ¡Jefe! ¡Hace mucho calor! ¡Descansemos un rato en la iglesia! Podríamos esperar hasta la tarde para hacer el trabajo Dejaron allí al zapatero y entraron a la iglesia La iglesia estaba en la cima de una colina Entonces pasaron unos cerditos Cuando escuchó a los cerditos, el zapatero tuvo una idea y empezó a gritar en voz alta. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Dejadme! ¡Dejad que me vaya! El granjero escuchó la voz del zapatero y se acercó a él y le preguntó. ¡Oye, espera! ¿Qué ha pasado? ¿Qué no vas a hacer? ¿Quién te ha metido en ese saco? ¡Quieren casarme con la hija del rey! ¡Pero yo no quiero casarme con ella! ¿Por qué, amigo? ¿Estás loco? Oye, si yo estuviera en tu lugar, seguro que me casaría con la princesa. Si ese es el caso, ven, te meteré en el saco. Ve y cásate tú con la princesa. ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Pero primero sácame de aquí! El granjero dejó que el zapatero saliera del saco. Y él se metió dentro. El zapatero lo ató, cogió sus cerdos y se alejó de allí Los ladrones salieron de la iglesia por la tarde, cogieron el saco y se fueron Escuchad, tirémoslo aquí al barro, así seguro que aprende la lección Los ladrones lo tiraron al barro y se fueron de allí Mientras regresaban, vieron al zapatero por el camino y se sorprendieron mucho ¿Tú cómo has llegado hasta aquí? Bajo ese barro había un lugar mágico Hay mucha cantidad de oro y los guardias de ese oro son estos cerdos Salí de allí con su ayuda y también he cogido un poco de oro Y pienso volver pronto ahí ¡Espera! ¡Llévanos a ese lugar mágico! Pero cuidado, no te atrevas a tocar el oro Pero yo... Ah... Haz lo que te hemos dicho Vale, ¿Se ¿sí insistís La pandilla de ladrones llegó al lugar con el zapatero. Si de verdad queréis el oro, tendréis que meteros en el saco. Todos los ladrones se metieron en el saco. El zapatero los tiró a todos al barro y luego dejó a los cerdos con ellos. Vaya, nos ha engañado de nuevo. Oye, hermano, sácanos de aquí, no te molestaremos más. No nos dejes así. Por favor. Los ladrones siguieron gritando y los cerdos patearon a los ladrones. Al ver esto, el zapatero se echó a reír y se fue a su casa. A partir de entonces vivió en paz y fue muy feliz con su esposa.